Despertate con la primera información de la Academia Esto es Racing. Racing De lunes a viernes de 11 a 12 Informate con los periodistas más serios Coren, Morris, Paradiso, Forlano, Rubinstein Hacen Esto es Racing En Radio Argentina AM 570 ZANG Che, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a esto de Racing el lunes, arrancando una nueva semana Después de un fin de semana a puro mundial Donde ha jugado la selección argentina, donde ha ganado su segundo partido Donde se ha hablado muchísimo del rendimiento individual y colectivo del equipo de Sabela Ahí estuvimos, frente a la pantalla Tuvimos un tirito para ir, pero no, no, al final no, no nos animamos, che Pero estamos dando vuelta, Morris, estamos dando vuelta. Con mi amigo Martín Rubinstein y con gente que está allí eh, en, en el país vecino, a ver si podemos... Eh, el problema de ticket. Con octavos. ¿Tengo, te meter octavos, y... sí. cuartos. Meter a alguien ahí, viste. A ver si podemos hacer una estadía hermosa en un país que es muy lindo en cuanto eh, al clima y para vacacionar. Pero lo cierto es que eh, se arranca en una semana también en Racing de entrenamientos, de preparación física. Eh, esperando Que comience el torneo Porque no sé si sabía, Morris usted Muchas cosas no sé Bueno, recuerda eh, Hace más o menos 20 días, un mes Que yo decía Racing debe tenerse organizada La pretemporada, dónde, cómo Sí, ¿sí? Eh, Empezar a armar el plantel A tener refuerzos Que para eso nos decía aquí Será en San Juan quizás, tal vez, no sé, por ahí me parece que se queda en Buenos Aires Racing sí, sí creo que la semana pasada igual Leo había comentado sí. algo con respecto al tema de esto de que si los refuerzos no llegaban uh -huh. Coca prefería quedarse acá para que los dirigentes ¿y para qué para llevar a pasar a quién no la reserva qué eh, tiene bueno pero también eh, está está claro que si Racing tendría cuatro o cinco refuerzos nuevos más milito eh, supuestamente eh, a la cabeza de, de, de, de las nuevas incorporaciones y del nuevo proyecto para el próximo torneo uh -huh. o del nuevo plantel de Racing, para decirlo de alguna manera eh, podría llegar a tener alguna chance de irse a, a San Juan como había dicho vale. Leo pero de obviamente maneras, me parece lógica la, la, sí, la decisión claro. de, de Coca de quedarse acá, no como tiene de, sentido como digo una cosa, digo la otra es un mercado de pases muy largo, muy extenso donde los jugadores que tienen posibilidades de mirar a diferentes equipos esperan hasta lo último sí la realidad del fútbol argentino de aquellos que juegan y que militan aquí en el fútbol argentino es que se quieren ir a jugar afuera del país sí, sí, está clarísimo eso ¿Sí? hace Yo mucho tiempo recuerdo hace cuatro o cinco meses eh, jugando un picado un partido de fútbol aquí en Puerto Madero enfrente sí. del lugar donde a nosotros nos encanta tanto Totalmente ¿Sí? bueno, eh, coincidí entre amigos jugar frente a Tano Novela, el 4 que hoy milita en Unión. ¿Cuál de los dos? El que juega en Unión hoy. Ok, eh, y hablando en un vestuario, luego de jugar y de, de tomar algo y bañándonos, me, me comentaba esta situación de la preferencia, de, de la voluntad de irse a cualquier país de, sudamericano. Y el ejemplo que me dio es muy verídico y tiene mucha razón. Me decía Diego. Aquí en un equipo de Nacional B, o en un equipo chico, ¿sí? 50 mil pesos y 50 mil dólares no es lo mismo. No, más bien. Entonces, cualquier equipo de Perú, Ecuador, Paraguay, eh, Colombia, eh, que te pagan en dólares, eh, es muy beneficioso para, para ese tipo de jugadores. Él está novela con 31 años, ¿no? Y, y ya tratando de tirar los últimos cartuchos. Eh, pero está claro que hoy, Hoy eh, Pasa lo mismo Con aquellos que tienen chances A ver, un ejemplo claro Sí, pero no son El muchos chicos... los que tienen chances de ir al exterior ¿eh? Sí, Diego Hoy, Pero no, no digo que Sean muchos, pero ¿quiénes son los que son? No, pero digo, oigo, que ser bueno de verdad. Pero, digo, va. Caneo fue a jugar a. Se pasó a la. Pero, a, Cane, a, pero, Caneo, a tiene, pero Caneo tiene mucha trayectoria. Sí, pero tiene treinta y pico de años. Es un jugador que ya está para retirarse aquí en la Argentina y termina eh, tirando su último cartucho en Colombia y cobrando de otra manera. Digo, tenés opciones. Digo, vas a un fútbol quizás menos competitivo, donde desapareces del mapa. Pero eh, está claro sí, es que hoy el jugador va, va en búsqueda también. De aquel que no es un jugador de élite Va en búsqueda de la diferencia económica ¿O vos crees que... ¿Pero cuánto hace que pasa eso? Hace mucho tiempo No, por eso, eso mismo, porque vos crees que Caneo eh, Quilmes y Cali ¿Cuánta diferencia tienen? Son pocos los jugadores sí, que... Sí. Son pocos lo, los jugadores que deciden eh, Ante una oferta de afuera Por un contrato de más de un año O sea, un contrato de dos años, por ejemplo En un club en México, en Ecuador en Chile, uh -huh. en Brasil, ni hablar, eh, no te hablo de Europa, eh, van a decidir irse afuera que jueguen en la Argentina, Pero por, por esto que ser. vos decís, y aparte porque el fútbol argentino, este tipo de jugadores, y estamos hablando de jugadores de más de 26 años, uh -huh. que ya tienen una trayectoria hecha, no digo terminada, digo hecha, que ya, ya, ya tienen una carrera, eh, quieren hacer su diferencia. El problema para mí, en el fútbol argentino, es cuando los chicos de 19-20 lo quieren hacer. Bueno... Y, y esto está pasando, esto sí es lo que está pasando... Hace y es, mucho tiempo. Y esto es lo que me parece que los eh, clubes saben, los dirigentes están enterados de esto, y es como, entre comillas, algo extorsivo. Los jugadores y sus representantes saben que les dicen a los clubes, mirá que me lo llevo a, a Farini a jugar a a Portugal y a Racing le quedan 5 millones y Farinia jugó capaz que menos de 50 partidos la primera de Racing uh -huh. de los cuales en 15 habrá sido titular y entonces el dirigente de Racing ante esa oferta dice ninguna duda, ¿dónde firmo? porque sabe que viene la plata fresca sabe que con no ese es dinero resolves un montón de problemas y al jugador le conviene porque le hace un contrato extenso tiene 20 presione. años Y le hace un contrato extenso Y presionan, Diego Por eso digo Y retomando el inicio Pero ese charla... es el problema Yo te digo Hoy Racing, por ejemplo Más allá de que tiene un plantel eh, Flojo en cuanto al tema De la categoría de los jugadores Sí El 70% es un, un plantel De jugadores jóvenes O por lo menos Jugadores de poca experiencia Pero está claro eh, Y de los cuales ¿Cuántos son los que vos podés llegar a pensar Que pueden llegar a venderse no, eh, no. En un futuro hoy, No muy lejano Hoy a Racing De su juventud Le, crea, le queda abierto nada más jugador vendible, hoy es vieto, sin Zuculini que Leo confirmaba que el Manchester City hará uso de la opción de estos 2 millones y medio de dólares eh, que, que estaba en esta cláusula impuesta por, por la prioridad que tenía el Manchester eh, para, con el volante de la academia eh, la ida de De Paul se fueron en su momento Farini y Centurión, hoy es vieto el jugador a vender, o, o la estrellita a vender más allá de su rendimiento de aquí a diciembre a lo que voy retomando el inicio del mercado de pases es que todo jugador que vayas a buscar su representante por eso digo eh, hay que ser muy cautos en esto y yo entiendo el enojo eh, y, y el fastidio de muchos hinchas y con esto no estoy defendiendo a los dirigentes ni mucho menos ¿eh? estoy hablando del fútbol argentino en general y Racing es parte de No, cuando vas a buscar un jugador el representante lo primero que te dice es eh, mirá, eh, eh, considero tu oferta. Eh, Esperá, a ver si le sale algo de afuera, porque tengo propuestas. Bueno, ahí es, donde bueno. El dirigente, ahí es donde el dirigente sí. de Racing, en este uh -huh. caso, que estamos hablando de Racing, sí. debe eh, entender cómo se tiene que actuar. Cuando uno dice gestionar. Está bien, ¿qué haces? Vos sos el representante uh -huh. de, sí. por ejemplo, Donati. Sí. se pone Donati? Sí, sí, sí. sí. Más allá de que esté firmando uh -huh. con Central y que sí. sea imposible. Y, si por digo, caso, y yo te digo, un... quiero, eh, quiero sí. a tu jugador, quiero a, a Donati sí. en Racing en la próxima temporada. Le ofrezco. ¿Cuánta plata? Eh, eh, no sé, 300 mil dólares por dos años. 300 mil dólares cada año. Sí. Por dos imposible, temporadas. Eh, imposible. Bueno, no sé. Imposible. Bueno, no, ¿cuánto querés ofrecer a Donati también? Estamos hablando no, de Donati, no, pero, no, pero, no estamos hablando es del. No, por eso te digo, es imposible pagar eso, digo. ¿Trescientos mil dólares por año? ¿Y cuánto le querés pagar? ¿Menos de eso? Diego, ¿Te sos... querías abogar un jugador que es de otro club? ¿Cuánto le querés pagar? Está bien, está bien Pero le estás pagando 4.000 400 ¿Vale mil pesos por mes Sí, está bien Y eso es una locura Cuando está ganando el capitán de Racing un poco más que eso ¿Quién es el capitán de Racing? Hoy, ¿quién es el capitán de Racing? Saja. Mm. Saja está ganando un poco más que eso? Sí mucho un poco, más que bueno un poco el, más el, bueno o sea está, Saja está ganando muchísimo está más que para, eso. digo a ver yo que estoy planteando no importa lo el tema del número te quiero decir un contrato de 400.000 mangos hoy por mes 300.000 mil dije y cuánto es por año y bueno hace treinta mil dólares por mes si lo por dos con 50. Menos mil dólares por mes Diego tampoco un jugador que le vas a ofrecer venía a Racing a ganar 2 pesos con 50. no Diego pero hoy un contrato hoy un pero entonces no puedes con... competir con nadie claro que no hoy un contrato importante en el fútbol argentino digo, lo soy... que yo te quiero decir es que al punto que voy es que si vos Como dirigente de Racing, mm. vas y ofreces un dinero. Sí. Y vos, como representante de Donati, en este caso, uh -huh. me decís: ¿Qué es lo que me decís? Tengo ofertas de afuera, te contesto en 15 días. Sí. Bueno, listo, no me interesa más Donati. ¿Le voy a buscar, a buscar a otro jugador? ¿A quién? Bueno, pero eso es lo que tienen que hacer. Pero no hay. Ah, bueno, ah, yo te voy no a decir: No puedes estar con todos los jugadores bueno, picando en todos lados. Bueno. A ver, como una aceituna con vos, pero un le paso, poquito pero... de queso con el otro. Diego, no puedes, Ahí es donde yo digo que Racing debe demostrar. Un poquito de grandeza Que A ver No hacerme La cenicienta Y que venir no, todos no, A Racing no. Pero sí tomar La autoridad La posta sí. ¿Cómo vino Coca Racing Diego? No, bueno Pero, son bueno, pero no son Dos cosas distintas bueno, yo te planteo esto Vas a buscar Racing quiere un enganche Vas a buscar al chico De, de Tigre ¿Sí? ¿A quién? Al 10 de Tigre A Pérez García Sí eh, ¿Cuántos enganches abundan hoy En el fútbol argentino? Muy pocos Vas y te dice el representante mira, tengo oferta de afuera En 15 o 20 días te contesto ¡Fuera! Vas a no querer venir a Racing afuera sí. ¿Qué vas a buscar? A otro ¿A Y bueno, pero Me vas a otro Pero para... Pero yo no te puedo... A ver, yo no soy dirigente de Racing Bueno Yo acá en un momento deslicé una cantidad de nombres Por ejemplo a Viela Hace un mes que dije ir sí, a buscarlo pero es otro lugar Es otro puesto no, pero hay que... variantes Yo te digo, hay, hay lugares puntuales Un volante por izquierda Un enganche En el fútbol argentino. Lo encontrás y poco, vas a... te vuelvo a repetir, el día de tigre, lo querés ir a buscar. El representante te pide un tiempo, le decís, ah, no me das bola ahora, afuera. ¿A quién vas a buscar? No me digas a otro, porque es fácil decir, ah, voy a buscar a otro. ¿Para quién es otro? Porque apellido que tenga otro, un apellido que se llame otro no conozco. ¿A quién vas a buscar si vos estás buscando un enganche? Eh, eh, se está buscando un puesto particular, un punta, hoy un volante por izquierda, que Racing lo necesita. Depende necesite de la, depende la importancia que Racing le dé a ese jugador. Bueno, que el técnico. ¿Si tira... vas a buscar un enganche por tener uno? No, no, no, no. No, no. tiene sentido. Eh, el técnico si le diga, foca, pero... te dice quiero un enganche porque sí. es el jugador más importante de mi, ¿Y quiero, de mi equipo. ¿Y lo pones, García? Bueno, entonces andate y pones la plata. Bueno, pero qué plata vas a poner, no podés no, ponerle el pibe. Con no. caramelo no vas a tener no, los jugadores tío. Pero tampoco puedes armar un contrato semejante para un muchacho que juega en el fútbol argentino, es el 10 de tigre, sí, y tampoco vas a A dar algo que es imposible pagarlo Pero todos saben todo Digo, eh, A ver, el representante de Pérez García El representante de sí. Pérez García Te dice ¿Vos me querés pagar menos que lo que están ganando Algunos jugadores juveniles de Racing? No vos No, pero Diego Cualquier pibe de estos, afuera Gana 100 mil dólares por mes como si nada no, que te vaya fuera. Y, Bueno, es imposible pagarlo acá Es un millón doscientos mil mango por mes ¿Cómo lo pagás? Un contrato de 14, 15 millones de pesos por año. Es imposible. No, yo no estoy diciendo que, no. a ver, yo por no estoy diciendo. Por eso juegan con eso. No, yo no estoy diciendo, a ver, yo estoy diciendo esto. Esto es un trabajo en conjunto. Los dirigentes, junto con el entrenador, tienen que juntarse y decir, bueno, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué jugadores son prioridad? Sí. No sé si nombre y apellido. Vamos a, a poner puestos. Bueno, uh -huh. eh, vamos a suponer que el, el entrenador te dice dos marcadores centrales, un lateral que sea mixto, que sí. pueda jugar por los dos lados. Un número 5, un uh -huh. enganche y un, y un punta más. Sí. Bueno, de todos estos jugadores, ¿a cuál querés amputar primero y cuál es la prioridad para tu esquema de juego, tu estilo, qué es lo que querés, Coca? Si él te dice, quiero un enganche sí o sí, bueno, dame dos o tres nombres. Porque el, el entrenador es el está que tiene el nombre, no es que los sí. dirigentes tienen que salir sí. a, ver, a buscar en la guía no, quién es enganche. No, está claro. Entonces, le da dos o tres nombres. Y en base a eso tienen que gestionar. Y Coca le tiene que decir, yo quiero este jugador Después de este jugador Empecemos a buscar los centrales sí, o, o paralelamente pero... lo podemos hacer Pero dándole prioridad al, al enganche Porque es fundamental para mi esquema pero a ver está y, claro digo y hay no, una cosa es, el de Racing Sí, una cosa es el deseo del técnico la, la cantidad de nombres que te puedan dar y otra cosa es la realidad que se vive en el fútbol argentino y que Racing reitero pero está inmerso en esto pero ¿cuándo cambió la realidad? siempre fue igual la no, no, pará siempre no a ver eh, Racing eh, trajo a eh, ¿cuánto hace le trajo a Pepe San, veinte bueno, años? Y, ¿viste el quilombo que se armó Racing con Pepe San? No, pero porque no rindió -San. no porque no rindió porque era una fortuna y tuvieron que poner plata Sí, y vos sabés quién la puso. Sí, para rescindirle. Sí, para rescindirle un contrato que era millonario. Una locura hicieron. Una locura hicieron con Pepe Sanz. Pero ¿Sí? yo te voy a decir una cosa. Es una locura para, y esto para, para, no lo podés para, para. repetir. Yo te voy a decir una cosa. Vos haces locuras, locuras, y obviamente que te vas a equivocar, siempre después con el resultado final desde de, de, de lo deportivo. Porque si yo te digo... Que en Racing, Bieler hubiese hecho 20 goles cuando vino, en dos temporadas. Sí. O en una, no te digo 20 goles en un torneo. 10 eh. uh -huh. goles por temporada, sí. que no es una barbaridad. Uh -huh. Y hubiese sido titular y se hubiese afianzado, Racing esos 2 millones y pico que pagó por Bieler, lo hubiese por lo menos salvado. Pero, el tema ver, es que Racing no rinde ninguno bueno, Y los que rinden son los pide del club eso otra cosa, está... ¿Quiénes son los que rinden en Racing? Cuando rindieron un poquito Centurión Lo vendieron, un poquito Fariña, Lo vendieron, está, un poquito Viola Lo vendieron está claro, Ahora amigo. los otros, a ver Decime, vamos a la otra ¿Te hago otra? Sí. Todos los jugadores que vinieron a Racing en el último tiempo Los sí. últimos 2-3 años uh -huh. Te puedo nombrar, desde Corbalán sí, Pasando cosa, por sí. Pepe San uh -huh. Bieler, Auche eh, No sé, el que se te ocurra? Sí. ¿Quién rindió? Que, que en raci, me vas a decir el, Pata no, bueno, pero el eso patacastro, es otra cosa, no el es, donde, es otra cosa, no, porque ahí donde eh. no, ahí está la pero ahí está donde vos decís que sabes o no la inversión, sí, no, bueno pero no sí. traes un jugador que rinde en tu club o sea que te hace ganar partidos o que por lo menos te hace un funcionamiento mejor y que, que el equipo se prestige un poco más y a la vez después sabes que puedes reedituarlo económicamente con una futura venta? Está bien, pero, eso es, una, pero eso, eso es como ir al casino y jugar un pleno, Diego. No, todos sí. lo hacen así, Diego? No, todos no. Bueno, decime. A, a ver, bueno. decime qué equipo bueno. trae cinco jugadores y se los bueno. queda 20 años. No hay, no ah, Bueno, eh, el último campeón. ¿Quién? el último campeón del fútbol argentino. River. Sí. sí. Decime, en este torneo que pasó, ¿cuántas estrellas trajo? ¿Qué equipazo armó para ser el campeón del fútbol argentino? ¿Cuántos tipos trajo que el técnico ¿Trajo que a la jugador, le trajo un, solo jugador, de... ¿A trajo, un solo, trajo un solo jugador que la mitad del pase de ese sí. jugador salió más que todo lo que trajo Raza? ¿A quién? A Teo Gutiérrez. Hace un año lo trajo. A T. Gutiérrez se lo pusieron, no Diego. importa cómo se lo pusieron. Se lo, se lo pusieron, Diego. ¿Por qué se lo pusieron. Porque T. Gutiérrez no podía jugar a ningún lado. Tiene quilombo en todos lados, Diego. Se lo pusieron a River. Ramón dijo de acá que yo lo voy a dominar. Yo estoy y, hablando y de, lo, de... Lo voy a dominar no y, no y no rindió. No que rindió el último la altura, campeonato rindió. No, no rindió a la altura de un campeón. Bueno, eh, rindió eh, rindió un más el Racing. No, un, un tierras es el único lugar donde rindió hasta ahora, por lo menos lo que yo. En un campeón dentro del contexto de lo que se fue en bueno, Argentina. Tendré que, que rendir bueno, en base a digo, eso. Eh, sale, hace un año y pico trajo. No sé, trajo a Bangioni. Sí, trajo, a trajo, pico. Bueno, eh, o sea, digo, ¿trajo jugadores que El sale campeón con el Lobo Ledema con treinta y pico de años. Con mercado sale campeón. Sí, Acá Cam... estaba de antes. Bueno, Yo estaba pero pero me, me de los jugadores que vinieron hace el, el, los sí, últimos tiempos. Carbonero salió de la préstamo para mostrarlo y lo vendió a 6 meses. jugó en River y lo vendieron. A Carbonero se lo trajeron como pantalla. Mirá, el grupo inversor mismo se lo trajo. El mismo grupo inversor que tiene a Tío Gutiérrez se lo colocó a Carbonero. Toma, pagale 6 meses, un año. Juega bien y me lo vende. Pimba. Y Carbonero desapareció de River. Sí, Cabenay vino de vuelta a, a, a retirarse eh, sí, en, en River también. Estamos hablando de un equipo sí. como bien. River. Que salió campeón sí, después con, de haber hecho alguna campaña mala y alguna buena. Con o sea, con una floja. Y sí. Bueno, pero por eso no te asegura absolutamente nada el hecho de traer jugadores caros, importantes. Eh, y creo que el diario del lunes después te va a dictaminar si la inversión que hiciste dio sus frutos o no. Pero hoy es Depende imposible. Depende No, pero hoy es imposible endeudarte y meterte en un contrato. ¿Sí? Siempre te deudas porque siempre está, sí. le tienen que pagar los jugadores. Bueno, bueno, cosa... Los jugadores es como los impuestos. Lo tenés vos tenés que antes pero, antes de, de que te a cosa... fin de mes que ya vas a tener que pagarlo. Diego, vos hoy, un contrato de mil dólares mensuales, no se lo podés pagar a ningún jugador. A ningún jugador se lo podés pagar hoy. Pagarle 1.200.000 dólares anuales, no se puede. De hecho Racing se lo ofreció un técnico como Gareca y tampoco agarró. ¿Sí? ¿Por qué? Está bien, bueno, pero iban a llegar al palo de 200, era ¿no? 8, llegaban nunca. Bueno, era 800 para entrar a negociar. No, o, no, nunca, no pues negocia, nunca. O sea, Entonces, negociando así. Eh, bueno, eh. imagínate, si Racing va en busca de un técnico importante, ganador en el fútbol argentino, ¿sí? Y le ofrece 70 mil dólares por mes. Ojo, no me parece mal la postura, ¿eh? No me parece mal. te dije mal? de entrada, si vos tenés un dinero, y ya vamos a la tanda, porque seguramente sí. no, no, nos están por pasar sí. por arriba los, los avisos. Si vos. Está, contás con un dinero, por eso te dije te reunís con Coca. Y los dirigentes le tienen que decir: Mira, Coca, para el enganche nosotros lo tenemos para gastar 500 mil dólares, no tenemos más. Uh -huh. O sea, tenemos que buscar un enganche de ese dinero. Vos vas a buscar el enganche, Pérez García, y le ofreces 500 mil dólares. Te dicen que no, listo, vas a buscar otro. Por eso te digo que no me parece mal la postura si vos de repente estás, tenés coartada la posibilidad económica de buscar jugadores que pretende el entrenador y que vos estás capacitado o dispuesto a invertir. Si vos contás con mil dólares por un enganche, buscate un enganche a ese nivel, de esa plata. Después podés negociar, ser más inteligente o menos inteligente, te compro el 50% del pase, te compro un porcentaje, venía Racing... Te, bueno. te, te lleno de un montón de pero cosas sí, Te, te sí. meto flores y fichas Para que sí, venga a está Racing está claro que en Racing Te pueden vender afuera Mucho más que Pero claro, a no me parece Yo te digo Si a Gareca vos le ofreciste 800 mil dólares Y Gareca te dijo que no fui era listo, no, perfecta, listo No, listo No quiero a Gareca Ahora si Después no te quejes, Después no te quejes. No. No, no, mirá Nosotros fuimos a buscar a Pérez García no, eso ¿Con eso cuánta recuerdo? plata fuiste a buscarlo? Está y bien. Con 500 mil dólares ¿Y cuánto valía Pérez García? Un millón doscientos Pero no lo fuiste a buscar Fuiste a intentar hacer... Está bien. Eh, no sé, Diego, a, a tratar de eh, convencer con nada. ¿Qué planteo? Eh, y, y vuelvo al inicio, vamos a la tanda. Todos los jugadores del mercado local, que hoy todos los, los equipos de fútbol argentino se pueden nutrir, ¿eh? porque va a haber muy pocos equipos, o casi ninguno, que traiga jugadores de afuera, excepto a Racing, a Milito, que se viene a retirar, y algunos que llegará a Newell's a retirarse, como llegaron los que llegaron. Eh, se, se, seguramente el fútbol argentino... Eh, se va a medir dentro del, de este contexto ¿Eh? de, de un equipo a otro dentro del fútbol en el local? último año, sí. el último año sí. River, Boca y Vélez trajeron un jugador cada uno sí. de fortuna de dinero sí. en cualquier contexto uh -huh. no sé cómo no me pregunté quién lo pagó, cómo uh -huh. lo pagaron de sí. qué manera se pagó Vélez trajo a, a Mauro Zárate Boca trajo a Burrito Pero, Martínez viene no me importa cómo venga, digo vienen no sé cómo bueno. vienen Boca, Boca trajo, trajo Burrito a, a Burrito Martínez y River sí. a Teo Gutiérrez Son tres jugadores que juegan en, en el exterior uh -huh. Como ahora Milito Que Racing va a traer a Diego Milito Que viene eh, La gente en de otro otros clubes Te también. podrán decir Viene en otro contexto o viene contexto. No, no importa, no, viene Pero viene en otro contexto Pero viene pero, igual Bueno, es difícil de buscar Una estrellita que esté en edad eh, madura Como para jugar en Europa Y hoy los jugadores que militan aquí Y que tienen propuestas de afuera Se quieren ir de afuera y no jugar acá Por eso se demora y se dilata tanto ¿eh? El ofrecimiento y las posibilidades del fútbol argentino Porque está claro que no se pueden pagar contratos semejantes a lo que te pueden pagar hasta en Sudamérica te digo, está cualquier muy... equipo de Colombia te paga muchísimo más y hablar claro. de Brasil, ¿no? está muy claro bueno. si a vos te entran diez sí. no puedes pagar más de diez, y bueno, o sea se... y esto lo saben los dirigentes, no lo sabemos nosotros, bueno lamentablemente muchos lo que hacen te entran diez y pagan por trece, catorce y bueno su problema después que no se quejen entonces pero el tema es que si te entran diez trata de con esos diez trata, ser inteligente sí. y armar un plantel acorde a lo que es racing O por lo Once... menos a lo que quiero ser, No sé si a lo que es ahora, no, porque es último. 11-25 minutos, Corta, 45. Core, ¿Qué pasó, No, no, estamos charlando de fútbol, che. Oh. Me es que... que va a estar complicado, ¿eh? Va a estar muy complicado. 45-35, 5700, nuestro contestador automático, donde pueden dejar su opinión acerca de ¿No te gusta Chávez? El 9 de, de Banfield, Banfield sí. sí, claro que sí, pero no, después fue Argentino. Claro, y sí, me había No y, va a jugar. Y no, y si nunca ¿Y? lo fueron a buscar. Ah, pero ¿quién lo fue a buscar? Racing nunca lo fue a buscar. No, pero si no lo fue a buscar nadie, porque va por la culpa de Racing. ¿Y Vélez que cuando lo fue a buscar a Chucky Ferreira? ¿Qué? ¿Qué? Lo fue a buscar a Chucky Ferreira ¿Qué? cuando, cuando era, no era esto. ¿Cómo no era esto? No, no bueno, fue, el fue, el, fue goleador de Banfield. Fue una apuesta. Diego, fue una apuesta. Hay que ser inteligente para Sí, la... no, pero fue una apuesta. ¿Quién maneja el fútbol en Racing? Fue una apuesta y Vélez. ¿El presidente? Eh, el presidente muy ¿no? poco sabe el presidente racete ha demostrado no hay mucha vuelta es muy buen tipo es un gran padre el de Chucky, familia un el gran Chucky abuelo Ferreira, de Chucky fútbol Ferreira, entiende de ejemplo, muy poco digo, Ferreira a Vélez se le da va a no se a... le da lo va a buscar no se le da bueno. a Lucas Prato lo va a buscar no se le da no a Lucas Prato lo porque no entonces siempre se le da que es no, una casualidad que, a Lucas Prato a Lucas Prato lo va a buscar porque tenía papeles papel y importa, con Banffi le pasó bueno, mimos, bien. lo mismo lo va a buscar le... está bien bueno macabudo. mientras tanto Racing fue a buscar a Pepe Sanz casi retirado Ha sí. demostrado que está retirado, ¿no? Sí. ¿De bueno. dónde jugó? El Sabín, sí. No jugó en ningún lado. En Prato, que jugó... ¿A Prato le echó una patada de boca? A sí, Prato le echó una patada de boca. A Prato le echó una patada de boca. A Prato le echó una patada A Prato le echó de A Prato de ¿Sabes cuántos años tiene? ¿Sabes cuántos años tiene? No no sé. 26. Sí. Bueno, le echó una patada de boca. Le echó una patada de boca. Venga a Coren, por favor. Yo no tengo que vender. En todo caso, mandar la tanda al tierno. Sí, velo, sí, velo.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 Hasta las doce, quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700 Nosotros queremos escuchar. El equipo se de eh, Morris tiene razón, Martín eh, Para que es una idea Luis Ibáñez, Que lo compramos, el jugador YouTube Que tuvo cobraba 280 mil pesos por mes Y era y venía de jugar en Ucrania Se volvió a Ucrania, no lo conoce Lo iba a ver la madre y no sé Al que no, no le reconocía la cara no sé en base los contratos de los jugadores que están hablando me acá, 200 2.000 dólares por año con un jugador que pasa buscando me parece que Eh muchachos, les mando un abrazo muy grande Saludos. hola, buenos días muchachos bueno, soy Alberto de Oyo. y soy de un chico de las inferiores Córdoba son dos hermanitos parece que son Prometas. uno está jugando en reserva, creo Si nos puedes subir a esos chico a probar Gracias Hola, buen día Hola, Fernando de Almagro eh, Bueno, con respecto a las incorporaciones eh, Quería saber Bueno, hasta ahora Milito solamente vino eh, Quería saber A ver si algún jugador más Está cerca de Racing A ver si nos pueden informar Y de paso preguntar ¿Qué pasa con Gio Moreno? Si hay posibilidades reales de que venga o no. Bueno, un abrazo, muchachos. Buenos programas. 11.31 minutos. Segundo bloque. De esto es Racing Tarde. Tarde, pero seguro, Morris. ¿eh? Bloque. No, una buena largo. charla. Eh, y esta y... charla la vamos a terminar de cerrar en este momento. Porque tenemos a Pablo Mena, tesorero de la Institución en línea. Pablo, buen día. Diego Cora, te saluda. ¿Cómo estás? Pablo. A, a ver. ¿Lo tenemos ahí? Pablo, ¿nos escuchás bien? ¿Nos recibís bien? Se escucho muy mal. A ver ahora, a ver si lo podemos mejorar. ¿Ahí? ¿Ahí nos escuchas ah. un poco mejor? Ahí un poco mejor. Bueno, eh, Pablo, te decíamos, bueno, buen día y gracias por atendernos, por, por tener la gentileza, como siempre, de, de estar al aire con nosotros. Eh, teníamos una, un debate, una pequeña charla con Diego Morris, que me acompaña en el día de hoy, hablando de eh, lo largo de este mercado de pases lo difícil... Eh, yo planteaba que um, los jugadores que están en el medio local eh, esperan hasta el último momento alguna propuesta de afuera, digo por el cambio, por la diferencia económica que pueden hacer en otros países, incluso de Sudamérica. Eh, y que hoy es imposible, por lo menos para mí en la Argentina, pagar contratos, recién un oyente decía que no le parecía exagerado un contrato anual de 800.000 dólares, y yo digo que son 10 millones de pesos en un año, creo que por una institución como Racing pagar casi un millón de pesos de sueldo anual eh, me parece un imposible, pero bueno, eh, ¿quién mejor que vos, tesorero de la institución, para aclarar esto, ¿no? eh, esta diferencia que eh, debido al cambio eh, no se encuentra en este momento? No, no te escuché la pregunta, se escuchó muy mal eh, A ver, a ver, a ver. Va a una cosa, Vamos a ver si podemos sí. retomar la comunicación Retomamos Marina, retomamos, dale eh. Bueno, llamalo otra vez porque evidentemente no nos no recibe bien eh, Bueno, vamos a ver qué nos dice Mena, eh, el tesorero del club Si es posible o no pagar un contrato de 800.000 dólares ¿Usted ve Fórmula 1? ¿Fórmula 1? Sí ¿Vio el stop and go? Uh -huh. Que son 10 segundos Sí Que cuando alguien comete una infracción eh, sí eh lo mandan a boxer uh -huh. son 10 segundos sí. Y ahora que mena está con el tema comunicaciones complicada sí. Podemos mandar un stop and go y adelantamos una tanda total hicimos, otra tanda? hicimos un bloque muy largo no no morri sí, no pero, es momento yo diría no es momento ni lugar porque no porque ya lo tenemos a mena aguante un segundito lo ¿Bien? Aire. ya lo tenemos ya lo tenemos aguante un minutito que nos va a aclarar eh, esta situación de de pagar este tipo de contrato que es lo que ay tengo... por favor ¿Qué señor ¿Qué? Morris sí. Marri, por favor, lo que planteamos antes, eh, en cuanto a los contratos que se pueden pagar o no, o sea vos podés prometer cualquier contrato, eh, vos viene un jugador que vos querés y decís ¿cuánto querés? ¿100.000 mil dólares por mes? cien mil dólares por mes, yo te prometo llegar cien mil dólares por mes y después te lo pagué Magoya, sí. como pasa habitualmente en muchas instituciones, ¿eh? eh yo te puedo dar ejemplos de clubes que están al, al, al nivel de racing cuando digo al nivel digo en sí. cuanto a la categoría de club, de institución, de historia que pagan contratos altos eh, a ver, lo tenemos otra vez ahí Pablo, nos escuchas mejor Ahora sí. bueno, te decía y te reitero la pregunta eh, teníamos un pequeño debate con Diego, con Morris que me acompaña hoy aquí en la mesa eh, en cuanto a, a este mercado de pases que para mí es muy largo y que eh, todo aquel jugador que está en el fútbol argentino especula con recibir ofertas de afuera para cobrar de otra manera, porque el cambio es absolutamente diferente en el día de hoy eh, y que por eso se es imposibilita y, y se dilatan mucho las negociaciones. Eh, yo soy de los que creen que hoy pagar en el fútbol argentino un contrato de 800.000 dólares eh, se puede prometer, sí, está claro, pero es muy difícil de sostener. Es así. Uh -huh. eh, pagar un contrato de ochocientos mil dólares en la Argentina es un disparate. Uh -huh. Por eso digo. Eh, por lo menos, si más allá de la contratación de un jugador se quiere cuidar la, la economía del club y no hacer uh -huh. locuras. ¿no? Eh, está claro, eh, por eso hablábamos y debatíamos el hecho de ir a buscar un jugador. Eh, porque hoy me da la sensación Y vos Pablo no vas a poder eh, clarificar mucho más eh, Que cuando van a buscar un jugador El representante te dice déjame ver que tengo ofertas de afuera Te contesto en 15 o 20 días Y es así uh -huh. eh, En este mercado de pases Que pasó lo mismo en el 2010 eh, conspira el mundial por un lado uh -huh. Y el libro de pases después, a continuación Y como si eso fuera poco El libro de pases de Europa Que cierra más tarde que el nuestro Sí. entonces tenemos aproximadamente dos meses y medio sí, sí. de libro de pases y en principio es difícil conseguir gente que esté acá en la Argentina porque la mayoría se fue de vacaciones eh, están en el mundial uh -huh. y entonces poder concertar una reunión para avanzar en negociaciones es bastante complejo aunque parezca... mentira sí. mentira <risa> eh, eh... no obstante se está trabajando Se ha avanzado bastante en ese sentido Estamos tratando de armar el mejor equipo que podamos Consensuándolo con el técnico Porque no es una cuestión de que nosotros traemos los jugadores Que a nosotros se nos antoja Y después el técnico no lo ponga ¿no? Tiene que ser una cosa Por un lado que a nosotros nos satisfaga Y por otro lado consensuarlo con él Pablo Diego Morris te saluda, buen día Hola Diego? ¿Cómo estás? Buen día Bien, eh, con respecto a esto del mercado de pases eh, Racing va a tener dinero eh, como para poder afrontar un mercado de pases importante tan extenso y cuando uno dice extenso imagino que, que es porque se puede traer a cualquier cantidad de jugadores para armar un nuevo plantel porque te pregunto esto porque Racing tiene un plantel muy acotado, de muchos juveniles y para mí por lo menos esto personalmente, que no es competitivo para estar dentro de la lid del fútbol argentino. Eh, no sería tan drástico en el último... Y pero Pablo fue último, Racing salió último en la temporada, no en el campeonato este que terminó, en la temporada, y, y bastante flojo eh, en todo aspecto. Sí, Somos, y el diagnóstico que tenemos, que es más o menos coincidente con el del técnico, sí. es que el plantel le falta equilibrio. Eh, le faltan esos jugadores de 26, 27 años porque no tenemos jugadores grandes o juveniles y si tirarle toda la responsabilidad a los juveniles eh, no está bien. Coincido. Eh, con lo cual, lo que estamos tratando de lograr en este en este mercado de pase es Ponerle ese equilibrio que necesita el plantel. Y es lo más difícil, ¿no, Pablo? Conseguir jugadores de esa edad sí, Porque exactamente, lo que pasa es que esos jugadores son los que no están. Y los que se quieren ir, los que están se quieren ir afuera. Los que están se quieren ir porque para algunos puede ser la última oportunidad para irse. Y los que están afuera hay que evaluar bien en el nivel que están afuera. Uh -huh. Porque por ahí no juegan, porque se tienen que dar un montón de condiciones sí. para que el que está afuera quiera volver. Pero, Pablo, te pregunto, y esto eh, no es por o sea, ustedes están dentro de la misma, de la misma competencia que San Lorenzo, ¿no? Mm. San Lorenzo trajo jugadores como Piatti, trajo jugadores como Ortigosa, como Mercier, trajo jugadores como Matos, como Blandi, jugadores que están en esa edad que vos decís, algunos un poco más, inclusive Matos es un poquito más grande, trajo defensores centrales, trajo un colombiano Valdés que juega en la selección. Digo, ¿cómo hizo San Lorenzo? ¿Es extraterrestre? Bueno, lo que hizo San Lorenzo yo no me quiero meter en la economía de los clubes de, de otro club ni lo mío a Racing. No, no mí, pero te pregunto, yo te digo, para mí lo que hizo San Lorenzo sí. no le puede pagar a esos jugadores. ¿Y cómo hace si lo La economía del club. Pero yo no me quiero meter en eso en la economía de Vos decís que no de quieren incurrir, de... incurrir en, en errores que ya cometieron ustedes porque Racing trajo jugadores caros. Exacto. Racing trajo un Pepe San trajo jugadores muy caros en un momento y, y, y así les costó después la rescisión. Mira, la La experiencia mía me dice que ningún jugador tiene garantía Totalmente, sí Ningún jugador tiene garantía Cuando vos traes a, a un jugador es, Termina siendo una apuesta Que haya andado bien en un club No quiere decir que va a andar bien en Racing Yo digo la camiseta de Racing es muy pesada Es muy pesada Sí, es una doquín, es verdad, sí Y jugadores que se han ido de Racing Después han andado bien en otros clubes y, a la prueba me repito Se fue Lich, que la gente no lo quería, y mm. fue la figura del campeonato. Se fue Cáceres y... La rompió Newell sí. La rompió Newell se fue Mercado. Eh, jugadores que se sacaron la camiseta de Racing y van a otro lado y juegan... Con sí, juegan de otra manera. Lo que sí. ¿sabes cuál es el tema, Pablo? Lo, lo que yo pre a ver, yo considero que los entrenadores, en este caso Diego Cocas, el técnico de Racing, mm. tiene que tener la máxima autoridad para decidir los jugadores que tienen que venir al club porque él arma su plantel. Consensuado con ustedes que son los dirigentes. Ahora, yo me pregunto, vamos a suponer que Coca les dice a ustedes de traer, les arma una lista de todos jugadores de segundo o tercer nivel. ¿Ustedes qué hacen? Ustedes dicen, bueno, nos conviene porque son baratos, son jugadores... y, y, no. y armamos un plantel barato y no. nos puede ir como nos va no, o... No, porque esa experiencia nosotros ya la tuvimos. Con Para quién eso sirven las experiencias con día. Hay que consensuar la jerarquía con la eh, la jerarquía que uno puede evaluar por lo que sabe de fútbol y por lo que estamos asesorados sí. eh, por un lado y después los gustos del técnico porque si vos le das todos los gustos al técnico nos pasa lo que nos pasó con Caruso ah con Caruso y si vos de alguna manera eh, traes los jugadores que a vos se te antojan también tenés problema porque de, de, después el técnico me similar lo que me trajiste eh, no, es una, no es una tarea fácil y yo reitero ver un jugador en otro club es difícil representárselo con la camiseta de Racing. Lo que, ¿Sabes cuál es, qué es lo que pienso? Yo creo que es una tarea difícil, esto está claro, no, no por eso no deja de ser una tarea que haya que intentar hacer siempre. Es algo que vos dijiste y que, que comparto: esto de que ningún jugador te garantiza ningún resultado, pero siempre estás mucho más cerca de conseguir un resultado en base a la base que vos quieras tener, en base a, a, a la manera de jugar que vos quieras tener. Y no en base a la, a la improvisación que me parece que Racing tuvo en los últimos tiempos. Sí, no, no, no sé. Hablo de lo futbolístico, ¿eh? Sí, eh, lo futbolístico es muy difícil, hay muchos componentes que, que interactúan. Y vos decís, bueno, como jugadores buenos, no, pueden no funcionar, todos juntos. Y lo más difícil es armar un equipo. Sí. Vos tenés todos jugadores 6 puntos y podés tener un equipo bárbaro. Y tenés un jugador 10 puntos, otro 7, otro 6, otro 9, y por ahí no armas un equipo. Y se le pasó. Sí, Racing ha tenido grandes planteles y no ha tenido equipo Exactamente. Lo más difícil, lo más difícil. Es armar un equipo. Es armar un equipo. Eh, Pablo, eh, y en eso Y en eso uh -huh. hay responsabilidad de los directivos, hay responsabilidad del técnico y de los jugadores. Eh, Racing deberá incorporar. Eh, media docena de jugadores como mínimo ¿Cuál es el pensamiento, la idea O se verá en el transcurso de las negociaciones Y ofrecimientos que, que vayan llegando eh, Establecer un número Como mínimo Es relativo mm, sí. eh, Vos tenés que seguir solucionando Los problemas que el técnico advierte en el equipo uh -huh. Nos faltan defensores centrales No porque Los que estén no, no puedan jugar decir, si, digo, Cabral y Sarveje, que para mí son excelentes jugadores. Sí, pero el técnico pero para hecho, lo que le falta es un poco de experiencia uh -huh. en la posición y el técnico lo que está queriendo es uh -huh. jugadores con un poco más de experiencia en esos lugares y es razonable. ¿Y está difícil la, la búsqueda en ese sí. lugar puntual del campo? Y eh, cuando yo era chico, las figuritas difíciles eh, costaba que salgan. Y uh -huh. en ese lugar no hay. No hay mucho y lo que está afuera. Es carísimo eh, No solo que es carísimo, sino que eh, no tiene garantía uh -huh. Casualmente cuando estuvimos en Catania eh, Tuve la oportunidad de hablar con Spoli el, sí, el sí. Que era de Newf, sí, sí Y él decía, yo a la Argentina no Ni loco más. vuelvo Ni loco vuelvo, ¿por qué? Porque los pibes de acá me matan La velocidad de los pibes de acá uh -huh. A mí me retiran y ya no pasó Sí, sí, es verdad. Cuando lo trajimos a Fabián Ayala, una excelente uh -huh. persona, un excelente jugador. Sí. Eh, Pero ¿qué vos puesto con, con, no, con los pibes? puesto ¿sí? con, con los pibes? Uh -huh. Pablo, te pregunté en un momento si Racing disponía de dinero para este libro de pases. No me contestaste eso. Eh, sí, Racing dispone de dinero. Lo que pasa es que, otra cosa, también hay que pensar que la plata que cobramos no es toda para aplicar el libro de pases, porque si no, después no vivís. Tener que hacer un equilibrio Y en los mercados de pase Lo que hay que trabajar bien Es el tema de en las condiciones que vienen los jugadores y No necesariamente tenés eh, que poner... A ¿Eso es una autocrítica ojos, ¿no? por lo de rentería? No, no, no te escuché Si eso es una autocrítica Esto último que dijiste es una autocrítica Por lo que pasó con rentería No, nada que ver eh, Me refería a la cuestión financiera eh, No, bueno, financieramente no, también con... Rentería fue un, un jugador, es un jugador caro ¿O no? No, no, no es un jugador caro ah, ¿No es un jugador caro? No, un, un 9 que... Que venga por esa plata, no, no existe. ¿Qué plata fue? Eh, creo que fueron 300 mil dólares. Eh... Ah, Diego, hace un rato me decía que es mucho dinero 300 mil dólares por año. No no, no, no, no, yo no te dije. En esa posición. Yo te dije 800 mil dólares por no, año. No, por 300 mil dólares por año, ¿sí? Estás hablando de. de... Lo que pasa, depende, depende de lo que decía, eh, lo que hablábamos antes. Rentería 300 mil dólares, todavía no jugó. Es Pero cierto no que jugó, fue una lesión. No jugó, no jugó por cuestión ajena a todo que se rompa los ligamentos, sí, en el ligamentos en entrenamiento es una desgracia no, está bien, pero eh... ¿cómo venía el jugador? ¿eso ustedes lo sabían? sí, el jugador está bien, estaba en condiciones de jugar estaba en condiciones de jugar, el problema es que bueno, ahora está recuperando bueno, no la está visión complicado. de la redilla, pero va bien Pablo, te llevo a dos más, y de hecho en el entrenamiento lo había sorprendido gratamente uh -huh. te llevo a dos situaciones puntuales sí. eh, el cobro de, de Rodrigo de Paul con el Valencia, cómo está la situación al día de hoy Y al mismo tiempo, eh, la del viejo López, ¿eh? su demanda para con el club. Eh, lo de Rodrigo de Paul se está cobrando en tiempo y forma. Uh -huh. Tenían que hacer un pago el 20 y pico de mayo que lo hicieron y ahora tienen que pagar la segunda parte el 15 de julio. sí Con lo cual estamos mejor imposible. Uh -huh. ¿Y el viejo López? ¿Y el viejo López se le terminó de pagar uh, todo el embargo? Uh -huh. Y por cuestiones judiciales se embargó de más. Sí, y entonces... Lo, lo que hay que pedir es que se devuelva el exceso del embargo. ¿Y eso es posible? ¿Es potable? O... No, totalmente posible. Además, eh, eh, seguro que se va a recuperar. Eh... vos, eh, Yo te pregunto algunos nombres de algunos jugadores. ¿Me puedes decir si hay algo, algo de cierto con respecto al tema de, de alguna futura negociación o están haciendo alguna negociación? Sí, no, no, no. Luciano Lolo, defensor de Belgrano de Córdoba Esto lo ofrecieron Hay que ver si el técnico lo quiere eh, en el ¿Es buen... cio... Perdóname eh, Esto lo quiero preguntar ¿Es cierto que ofrecieron a Lugano a Racing? No, nah, no disparate. ¿No? No, yo creo que Lugano está retirado uh -huh. Ah bueno, pero no lo ofrecieron a Racing No, no eh, Pablo, en cuanto al volante central Lo de Zuculini, eh, Lo tienen ya... Eh, hecho, eh, hay una más allá de, de, de, de, de, de la, la oportunidad que tiene Manchester City o la, la prioridad que tiene, ¿les han comunicado que van a hacer uso de esa opción? En principio, en principio lo han comunicado, uh -huh. pero no con la formalidad que, sí, sí, eh, y rigurosidad que nosotros exigimos por, porque me da dara... ha llegado una nota en Manchester City sí. debería ser más contundente uh -huh. eh... más clara más clara ¿es? no pero dice que hay tiempo hasta agosto Sí, bueno, también, pero sí. Le por le ca... eso eh, en principio el mecanismo de opción se habría activado uh -huh. eh, tenemos que mm, chequear uh -huh. que realmente sea el Manchester City eh, por último porque es muy diferente si su llegó o no me parece que le cambia la, la, la exactamente bueno eh, esa, ahí eh, está claro eh, Porque te preguntaba por Videla eh, y por eh, Poncio Por Videla se hicieron gestiones, pero está, frío. está difícil uh -huh. ¿Y Poncio? Poncio tiene que solucionar su problema con River Si lo soluciona, ¿está muy cerca? Si soluciona su problema con River, es una opción Do Dos preguntas más rápidas sí. ¿Donati no va a jugar en Racing? No <risas> eh, Donati tiene que resolver su situación con central Y eh, lo último que te pregunto yo Es Pérez García ¿Hay alguna chance? ¿El técnico les pidió algún enganche? El técnico pidió un enganche Pérez García es, es una opción No la primera no es la, ¿Y cuál es la primera opción? ¿No la vas a decir? No, no debe ser juego, ¿Juega acá? ¿Juega en el fútbol argentino? No, no hay ninguno más Pará, importante no sé, ¿Juega en el fútbol argentino eh, bueno. ¿Pablo? Sí sí. Por ahí está Nada, pensando de, que contestar Déjalo, déjalo que sea, <risas> Dejalo que sea un... Eh, porque la gestión es una vez que se, se sueltan los nombres... Se complican, se sí. Se complican, no, pero no. los valores, aparecen otros jugadores. Sí. Bueno, no, no, hay una prioridad... Hay no que... juegan el fútbol argentino, te lo digo yo. Bueno, está bien, no juegan el fútbol argentino, pero Pérez García es una posibilidad. Sí, sí es, una, es una posibilidad. ¿Es verdad que le pidieron un millón y medio de dólares, no, Tigre? No, lo de Pérez García también el, lo que tiene que solucionar es si él se va afuera. ¿Visto? No? Ahí está. ¿Pero es, es posible que le hayan pedido un millón y medio de dólares por el pase del jugador? No. ¿No? No. no. ¿Mucho menos? No, no, no. Ah, no han iniciado gestiones directamente. Eh, se consultó, nada más. Se consultó y uh -huh. la prioridad de él es irse afuera. Ajá. Eh, bueno, bueno, eh, Pablo, eh, te agradecemos como siempre. Un montón de sí. preguntas, me gustaría sí, Yo también tengo nada. un montón. ¿Te vamos a comprometer, Pablo, eh, un día de estos? Si te tenés un huequito a la mañana. Te invitamos a desayunar aquí unos buenos mates a, a, al piso y Yo charlamos un poco porque... de la economía del club y de este mercado de pases que tan interesante está y que todavía tiene tiempo, ¿eh? Eh, largo y tendido. ¿Te comprometemos a eso? ¿vale? No hay ningún problema. Eh, ahora los chicos de producción y Aparte, tiene, a... que revertir, tiene que revertir la, la última imagen del último mercado de pases. ¿eh? Sí, sí, eh, esta es una ficha importante que hay que jugar porque es un. Porque eso también es un partido que se juega. Y porque junio es un, es un mes importantísimo porque es el año entero, calendario. Sí, y, y es importante tomar buenas determinaciones. Así que ahora los chicos de producción se comunican con vos, Pablo, y coordinamos para eh, el momento que vos puedas, eh, y tenemos una charla más extensa aquí en el piso, Dale. Dale. Pablo, abrazo grande, gracias. Un abrazo. Muy gentil gracias. como siempre. Pablo Mena, tesorero de la institución, eh, sacando algunas dudas, ¿sí? Y diciéndonos si los contratos se pueden pagar o no, qué tipo de contrato, eh, y dando respuestas a diferentes apellidos. Te eh, digo cuál es el semblante que me dejó la nota. ...que va a ser muy difícil todo en raza... ...va a ser muy difícil... ...pero ¿sabes qué eh, valoro... ...de la nota? Eh, ...que... ¿Qué? ...ante algunas preguntas... Eh, no, ...no se escondieron respuestas... ...¿sí? ...como algunos apellidos... ...la situación puntual... ...el interés o no... ...bueno de Lugano... Eh, ...todo el mundo decía que Lugano había sido ofrecido... ...y bueno el tesoro del club... ...afirma no solo que para él está retirado... ...sino que no fue ofrecido nunca... ...¿sí? Eh, ...y para eso tenés laburo para el hogar... ¿eh? ...hay un enganche... ...que un Pérez García... ¿Sí? Y que no es prioridad. Que hay otro delante de él. Que es una opción. No, hay una prioridad que está. Eh, que no quiso dar el nombre. O sea, Pérez García no es prioridad. No, no, por eso digo: prioridad está en la lista. Ay, Pérez García está en la lista. No es el primer nombre. Claro. 11.52 vendemos, dale. Lo que vas a leer mañana en los diarios. Escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570.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 Fabio. Cusini. Cusini Fabio. Cusini Fabio. Cusini Fabio. Cusini peluquería. <risa> Casa Colombres S.R.L. Neumáticos, llantas, cristales para el automotor, todas las marcas, nacionales e importados. Casa Colombres S.R.L. Colombres 1233, Capital Federal. Akiro Bijou. Akiro Bijou. Bijutería artesanal. Souvenirs para bautismos. 15 años. Comuniones. Novias. Encontranos en Facebook. Akiro Bijou. Contacto 15 57 17 0516. Vía mail a akirobijou.com.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 Ah, esto es Racing, lo viste Tucson diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071, teléfono 4612-7432. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing, esto es Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45-35-5700. Nosotros queremos escucharte. 11.55, nos queda una tanda más, bloque cortito este, el tercero, sí, el tercero, el tercero de Racing eh, muchas preguntas en el eh, tweet morrenme, eh, nos solíamos preguntarle a Grimm, sí, hay muchas preguntas más que teníamos, eh, pero el lar, tiempo, sí. eh, el tiempo es tirano. Eh, si se ha dicho esto, ¿no? Va a haber tiempo, eh, va o sea, haber no tiempo, tiene sentido va a haber tiempo. Lo de Grimi eh, nos cuenta Leo Paradiso que está muy avanzado que en la semana se van a limar las perezas está llegando Grimi al país, creo que mañana ¿eh? mañana está llegando al país eh, Grimi en la semana entre miércoles, jueves y viernes va Estamos hablando de Grimi, ¿no? O sea, estamos hablando de Grimi sí. estamos, bueno, ¿no? eh... o sea, estamos hablando de un jugador normalito No, ¿A quién quería No, no bueno, estamos Roberto hablando... Carlos se retiró, Morris. No, bueno, pero Grimm está bien. Grimm? ¿También? ¿También? Morris, pero a ver, ¿a quién querés, Morris? ¿A quién querés, Morris? Juega rojo en la selección. Perdón, colorado en la selección. Y vos querés que a Racing trae a quién. ¿Quién es ¿Colorado Cor juega en la selección? Colorado es del 23. El, el, el Lateral izquierdo. ¿El 23 también es colorado? Es negro. Ah, oh, qué lástima. No, es colorado Y bueno, entonces bueno, va a la no sé. se meta la última tanda con el 3 colorado, la tercera Qué feo número, no, no Es central de segunda docena, los mejores números No sé, los centrales, los centrales que tiene Racing. Tanda, tanda, tanda, tanda De esta manera nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Argentina Espacio Publicitario am 570 Atletismo, Atletismo en, Racing. en Racing, ya superamos las 250 llegadas en todo el país y sumamos más de 2.000 kilómetros en carrera Chacabuco. Lunes, miércoles y viernes a las 18 Atletismo arroba, Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro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 Most, líder en indumentaria Avellaneda 3700 4674 4008 ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar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 Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Y nos fuimos, y nos fuimos. Y 59. Entramos en tiempo y forma. Como, como corresponde. Siempre, como siempre. Un ser, placer tú? haber estado, ¿eh? Gracias, Morris, como todos los lunes. No, por favor. Ya no gracias. lo veo hasta el lunes que viene, ¿no? ¿Otén sí, sí, no sí, lo veo? Sí, sí. El miércoles que juega la selección voy a estar tempranito acá ¿Acá? ¿Sí? sí Y después nos vamos a ver toda la selección Muy bien, el placer de todos los lunes ¿eh? Igualmente Jorge. Gracias Janinoto, gracias Tedesco en la producción del día de hoy Gracias tierno querido como siempre la Un gran saludo a Chita y a un montón de gente que está escuchando El Chino sí. Leunis hay sí. un montón de gente escuchando. Hay mucha gente, el Chino Leunis a Chita Santi a... Ramírez, a... Guijeri Hablando de la nota A Chita Me dice que muchos <risa> dirigentes dijeron que afirmaron lo de Lugano Bueno, Mena dice que no Esa información que sí. dio. dio Es bueno. contradictorio, pero bueno, estamos medio acostumbrados a la contra eh, pero bueno ¿qué va a ser que el de al es lo que hay Juan al tenis. es lo que hay viejo nos vamos mañana martes como siempre a las 11 de la mañana en punto aquí en la 570 que hay muchísimo más de estos racha chao esta mañana radio radio es como